La vida te la dan, pero no te la regalan. La vida se paga por más que te pene. Así ha sido desde que Dios echó al hombre del Edén por confundir lo que está bien con lo que le conviene. Si aplazo o al contado la vida pasa factura. Rebaña y apura. Las migajas que si en cada alegría hay una amargura Todo infortunio esconde alguna ventaja Bienaventurados los necios que se arriesgan a prestar consejos porque serán sabios a costa de los errores ajenos Bienaventurados los pobres porque saben con certeza Que no ha de quererles nadie por su riqueza, bienaventurado, los adictos a emociones fuertes, porque corren buenos tiempos para la gente marchosa, bienaventurados los dueños del poder y la gloria, porque pueden informarnos de qué van la cosa. Bienaventurados los que alcanzan la cima porque se ne cuesta abajo el resto del camino. Bienaventurados los que catan el fracaso porque reconocerán a sus amigos. En cualquier circunstancia, por lastimosa que sea, busca la manera de comer perdices. Y a pesar de lo alto que nos coloquen el listón, hay que brincar con la intención de ser felices. Bienaventurados los castos porque tienen la gracia divina y la ocasión de dejar de serlo a la vuelta de la esquina Bienaventurados los que aman porque tienen a su alcance más de un 50% de un gran romance Bienaventurados los que están en el fondo del pozo porque de allí en adelante solo cabe ir mejorando. Bienaventurados los que presumen de sus redaños, porque tendrán ocasiones para demostrar el Bienaventurados los que contrajeron deudas, porque alguna vez alguien hizo algo por ellos. Bienaventurados los que... No tienen claro porque Deños es el reino de los ciegos.